Lunes 7 de diciembre, porque yo, el Señor, amo la justicia y aborrezco la rapiña y la iniquidad. Recompensaré sus obras con fidelidad y haré con ellos un pacto eterno. Isaías 61, versículo 8. Cuando Raquel era pequeña, siempre escuchaba sobre la felicidad. Cierta vez, a la hora del almuerzo, le preguntó a su padre sobre el tema, a lo que él le respondió diciendo que eso, que estaban. Compartiendo era parte de la felicidad. Ella entonces quedó extrañada, casi decepcionada. «Tan poco es la felicidad y la vivo todos los días», dijo la muchacha. Cuando fue creciendo proyectó la felicidad en los pasos que iba dando, tratando de lograrla en cada una de las metas que iba logrando. Cuando terminó la escuela supuso que la felicidad estaría en la secundaria cuando... Logró formarse, comprendió que la conseguiría con su primer trabajo cuando después se casaría y más adelante cuando tendría hijos. Raquel tiene hoy más de 50 años y aún continúa buscando la felicidad. Sin embargo, el tiempo le permitió descubrir que la felicidad plena no es posible de conseguir, sino que hay momentos en que son un regalo y que, ante la oportunidad de vivirlos plenamente, es posible caminar hacia su búsqueda. La felicidad es una exploración y no un estado puro. a veces pasa tan solo por la tranquilidad de sabernos amparados por manos generosas o cuando tenemos la oportunidad de escuchar palabras bondadosas. En la mirada del profeta Isaías está sostenida en el amor a la justicia y en el aborrecer la iniquidad, para buscar así caminos de amor y de igualdad, igualmente para favorecer a los más débiles y a los pequeños. Una reflexión de Eugenio Albrecht para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.